Este año recién tuvimos otra vez、eh, niñas y niños más chiquititos, porque durante la pandemia eso se había cortado un poco.、Uh -huh. eh, estamos eh, y eh, ya en el 2022、eh, abrimos la segunda sede, o sea que hoy somos dos ya. Bien. Este, así que tenemos entre los dos centros. Eh, alrededor de 180 niños y niñas, más o menos,、eh, con articulación pedagógica, con este. Así que estamos trabajando、sí. mucho.、Eh, Sonia, ¿tienen los dos turnos? Contame eso. Tenemos los dos turnos y también turno completo.、Ah, no、sé. eh, tenemos eh, turno mañana y turno tarde. Y también turno completo. Hay mamás que necesitan ir a trabajar y necesitan dejar a los niños y niñas este, todo el día. Así que también tenemos turno completo. Bien, bien. Y tienen salas muy pequeñas.、Eh, me imagino、eh, que, que, nada, que debe ser muy interesante para, para las familias poder contar con, con este espacio、eh, desde sala de dos, ¿verdad? No, nosotros tenemos más p e q u e ñ a s Tenemos de bebé 45 días,、uh -huh. pero en la actualidad tenemos a partir de un año. O sea, hoy, hoy por hoy tenemos a partir de un año. Bien. Pero podemos, aceptamos más chiquititos t a m b i é n Perfecto, perfecto. Ahí.、Eh, contame, Soña, ¿cómo es el trabajo que se llevan adelante? Porque a veces a las familias,、eh, las que venimos ¿no? de, del viejo sistema, siempre pensamos en el jardincito clásico, pero ¿de ¿cómo d e trabajan los CDIs? Bueno, en realidad este, nosotros、eh, no tenemos、eh, el sistema rígido del de, sistema educativo, digamos,、uh -huh. ¿no? Ajá.、Uh -huh. Si bien tenemos este, instancia pedagógica,、eh, es una instancia pedagógica en la que nosotros,、eh, nosotras creemos que es la mejor para la crianza,、uh -huh. que sería、eh, a través del juego, a través de poder、eh, formar pequeñas y pequeños que puedan tener、eh, poder de decisión. Que puedan discutir, que puedan discernir entre lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Esto es lo más importante para nosotras en esta etapa en donde son muy absorbentes y aprenden mucho y aprenden todo. Entonces, me parece que es lo que hay que. Prepararlos para poder este, ser una persona libre、eh, uh -huh. lo más que se pueda. ¿no? Uh -huh. Todo esto a t r a v e、eh, s a d o con la temática del género, este, es transversal en toda la organización, digamos, no solo en el Carnicito, sino en toda la organización, así que lo trabajamos mucho.、Eh, en ese sentido, nos cuesta bastante todavía la integración con la escuela. Porque、um, los niños y las niñas se van de acá bastante desconstruidos, te digo.、Uh -huh. Realmente,、eh, voy a ser un poco este, orgullosa de eso.、Eh, y, y bueno, y se encuentran nuevamente con una realidad afuera. Así que hacemos mucho la articulación entre el paso de este, los niñitos de garbicitos de, de, de cinco años a primerito, para que eso sea un poco. Menos fuerte, digamos. Bien. Y sí, estaba, estaba viendo que tienen articulación con la escuela primaria, que también para las familias es algo importante, ¿no? Porque cuando existe ya una articulación, bueno, después el paso para la primaria es mucho más、eh, fácil, no solamente porque uno sabe de la institución,、sí. conoce, sino por, por todo esto que nos ibas contando. ¿Nos querés contar sobre esta articulación que vienen haciendo? Bueno, la articulación que se hace es ahora con los niños y niñas de 5 años. e son los que van a pasar a primerito. Entonces, este, se, se habla y se trabaja con la escuela de la zona. Nosotros acá en el barrio tenemos dos escuelas: una es la 22 y otra la 23.、Uh -huh. Entonces, cada uno de los centros nuestros articula con una escuela en lo que pertenecemos a lo que se llama la región、eh, décima, sería una y novena sería la otra. En donde están todas las escuelas este, primarias de la región、eh, que nos pertenece a nosotros、eh, desde el sistema educativo, ¿no?、Bien. Eso es muy importante porque lo que nosotras podemos es sentar en la mesa el precedente de cómo nosotras trabajamos y al ser una organización social y por ende un jardincito comunitario. Es muy importante que se sepa que es, pertenecemos a la mesa regional del de sistema educativo en donde podemos poner nuestra voz, digamos, ¿no? Bien.、Eh, eso es muy importante. Y lo que se hace es、eh, hacer un proyecto de qué、eh, pretendemos de, que aprendan los niños y niñas en primerito, y se le s lleva el proyecto desde la organización, desde pequeño s gigante. s Y se articula con la escuela directamente ese proyecto y se trabaja durante dos meses, más o menos,、eh, ese trabajo. Los niñitos van a la escuela, la escuela nos viene a visitar. Es un trabajo muy lindo realmente. Me imagino.、Eh, Sonia, y ya está abierta la, la inscripción para el 2024, ¿verdad? Está abierta la inscripción para el 2024 en los dos centros.、Uh -huh. este, nosotras. Eh, por el momento todavía tenemos que cobrar una cuota social, este, porque no tenemos el subsidio total como para no cobrar. Este, esa cuota social se destina、eh, básicamente el total al、eh, incentivo de las docentes, porque en el jardincito trabajan docentes recibidas. Este, entonces, este, eso lo utilizamos para eso. Bien, buenísimo. Contame para,、eh, ¿para qué salas、eh, hay vacante, cómo hay que hacer para inscribirse, dónde queda la sede. Las inscripciones este, pueden mandar mensajitos de WhatsApp en, este, en los números que están en, la, en, las, este, en, la, en el flyer de propaganda.、Ajá. Bien. Pueden mandar mensajitos de WhatsApp, inclusive por las redes, ¿no? si, si están en el Instagram, si están en, en Facebook. Tenemos este, las redes de Mutual Primavera, pero también tenemos las redes de Pequeño Gigante. Bien.、Eh, así que se pueden, porque lo que hacemos es enviarles un, un link, preinscripción,、uh -huh. digamos, en donde las familias pueden este, opinar. Pueden decirnos, así nosotras podemos ver qué, qué le podemos brindar más、eh, acertado a lo que estén necesitando. Bien, buenísimo.、Eh, pero las salas、eh, ahorita son 2 y 3, sala de 4 y sala de 5, ¿verdad?、Eh, no, tenemos, pueden ser、eh, más chiquitos también. Perfecto, entonces desde Más Peques está、eh, todo eh, eh, abierto a la inscripción. Perfecto, ¿nos contás、eh, la, la dirección para aquellas personas、sí. que están escuchando?、Eh, hay dos direcciones:、uh -huh. una es Nueva Granada 559,、uh -huh. el barrio Primavera, y la otra es Tapí 139, que estaría cerca de la 197, pero todavía es barrio Primavera. Perfecto, perfecto.、Eh, Sonia, bueno, desde acá seguimos compartiendo el flyer, la invitación a, a sumarse a, Peque, a Pequeño Gigante. Y bueno, y te agradecemos estos, estos minutitos. Y ahora en un ratito pasamos también el número de, de WhatsApp para que, bueno, obtengan el link de, de inscripción. ¿Te parece? Sí, muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a, a vos y bueno, y seguimos en contacto para todas las actividades que hagan desde allí, desde, desde la Mutual y desde Pequeños Gigantes. Dale, muchísimas gracias por haberme llamado y muchas gracias por la difusión. No, por favor, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, nos estamos viendo pronto, gracias.